Tuve una reunión de trabajo, porque yo trabajo en un secundario para adultos con orientación en salud, Ajá. acá en lo que la gente llama la escuela de IJI. El, el, centro el Centro de formación Claro, exactamente. Sí, que, que no sé por qué, hay que empezar acá, ¿no? Porque las, las palabras también, oh, ¿no? Cosas, ¿no? La pero vos sabes que si eso. yo lo, yo voy a otra escuela, uh -huh. por, a raíz de la actividad que se hace, hace en la nuestra, y, a, y digo, la Escuela de Formación, y todos se quedan mirándome y digo, la Escuela de G, ah, sí, mundo, mira, sí, a, a Lenny Pueyrredón. Claro. Pero esto lo comprobé sin ir más lejos sí, la semana sí, pasada sí, con sí, la directora sí. de una escuela. Si nosotros nos pasa acá en la radio, decimos de las dos formas, no decimos el Centro Municipal de Estudios, que la gente lo conoce como la Escuela de Estudios, para ir también metiendo lo otro, ¿no? Bueno, tal cual, perfecto. Eh, esta escuela, eh, que ya acá en José sepas está desde el 2006, eh, eh, es para toda persona mayor de 18 años, pero en realidad el origen era para que los trabajadores de la salud Eh, pudieran terminar su secundario en eh, los hospitales había enfermería empírica, uh -huh. que eran las mocamas que aprendían a sacar sangre a tomar la presión, estando en el hospital y por una cuestión de categoría para mejorar su jubilación eh, pasaban a ser enfermeras entonces existía el cargo de auxiliar de enfermería uh -huh. esto caduca en el año 99 y es cuando se decide entonces un convenio entre salud y educación provincial, provincia de Buenos Aires ...de que eh, educación va a ofrecer la terminalidad secundaria a los trabajadores de salud. Y entonces aparecen los centros especializados, bachilleratos de adultos con orientación en salud pública. Funcionan en los hospitales provinciales. Nosotros, nuestra sede es el Hospital Mercante. Lo que ocurrió es que a partir del 2007, y se inaugura aquí en José C. Paz, el mercante nos prestaba un aula, en, en el 2008 teníamos segundo año, pero en el 2009 necesitábamos tres aulas porque ya teníamos la tercera promoción, entonces eh, nos pasan, nos ofrecen eh, pasar a las instalaciones de esta escuela el problema que estamos teniendo ahora es que la UNPAS crece uh -huh. y que eh, parece que eh, estamos eh, con una crisis de, de ubicación toda la escuela de formación, uh -huh. que tiene mil estudiantes. Eh, nosotros en nuestra escuela tenemos 100, una matrícula de 100 estudiantes, porque 104. Es, montón, es muchísimo para un bachillerato de adultos. Uh -huh. Tiene ambos turnos mañana y tarde, lo cual es muy bueno para las madres, porque dejan a sus hijos en las escuelas y vienen a estudiar. Claro. Y no es un fines, porque en realidad para hacer un fines hay que tener Eh, mucha capacidad, mucha voluntad mucha dedicación y es mucha soledad el aprendizaje en el fines uh -huh. esto es una escuela normal presencial todos los días cuatro horas mañana o tarde eh, la gente lo agradece realmente porque en general el adulto viene de haber intentado estudiar dos, tres y hasta cinco veces hemos tenido una egresada el año pasado que era la quinta vez que empezaba la secundaria y pudo terminar por fin la chica muy joven Eh, así que eh, Justamente estábamos eh, Estamos tratando de difundir esto Y es una batalla por ganar El que se nos respete Como Muy como igual. institución, a nosotros uh -huh. y por supuesto A todos los compañeros que estamos trabajando Y todos los que estamos estudi están estudiando uh -huh. eh, Es Es eh, Estamos tratando de hacer un poco de ruido porque estamos muy preocupados, uh -huh. eh, porque al, el, estratégicamente está muy bien ubicada, nuestros estudiantes vienen de Sol con el tren, eh, cualquier colectivo de cualquier barrio llega sí, a la estación sí, de José claro. C. Paz, eh, ahora nos hablaban de que hay un centro de formación sobre Bucetich. Acá muy cerquita de la radio claro. sí, está mucho más alejado que claro este lugar. Entonces nosotros tenemos no todos van a llegar tan fácil los que vienen del otro lado del lado de ruta 8 no uh -huh. bueno nada estamos en eso ahora esa es nuestra igual esta escuela es un lugar sumamente gratificante para trabajar y tiene es una es un mix de Hay docentes para las materias o asignaturas que son habitualmente de una escuela, uh -huh. matemática, físico-química, inglés, computación, pero después está todo lo de salud, que ese ese es mi cargo, o sea, yo estoy como asesora en salud. Y entonces tenemos ahí este, bueno, yo soy médica y otro una obstétrica y odontólogo, psicólogo, nutricionista. Entonces, es eh, enfermeros licenciados en enfermería. Entonces, eh, es muy interesante el ensamble, uh -huh. el tratar de articular el buscar proyecto y justamente los egresados salen eh, munidos de herramientas de promotores de salud. Y la meta sería que pudieran seguir carreras asociadas, a ah, porque tienen una fuerte. Y muchas, tenemos este año la primera promoción de egresadas de la Universidad de La UMPAS, de uh -huh. Enfermería, y una de ellas es una egresada del SEBAS. Mira, Así vez, que sí, cruzaron ¿sabes? la plaza y pudieron...